Sí, estoy en el aeropuerto para subirme a un avión dentro de unos minutos para ir a México a participar del sorteo del Preolímpico Masculino 2015. Eso va a ser el miércoles, ¿verdad? Eso es el miércoles a las 12 horas de Monterrey. Creo que es como las dos o las tres de la tarde por ahí por Buenos Aires, si no me equivoco. Está muy bien, está muy bien. Bueno, primero te vamos a preguntar Eh, si bien tuvimos este, un informe muy lindo el otro día en uno contra uno en Six Sports el, a la mañana de lo que dejó la Liga de las Américas bueno ¿cuál fue después tu balance de esta octava edición de la Liga de la Liga Direct TV eh, que tuvo eh, su cuadrangular final o la Final Four lo dicho en Río de Janeiro en el Maracanasiño donde Bauru por primera vez en su historia este, se consagró campeón de esta competencia porque ya la habían ganado Flamengo que era el campeón defensor Pionero de Quintana Roo la había ganado en Formosa en aquel cuadrangular organizado por la Unión de Formosa y Peñarol de Mar del Plata, que es el equipo más ganador la había ganado en dos oportunidades, una de visitante y este, otra de local organizada en el Polideportivo y las Malvinas. ¿Cuál es el balance de la octava edición de la Liga de las Américas Directv? Bueno, este el balance ha sido muy positivo porque Me, me recordaste con, con este resumen de los campeones, este, las primeras ediciones de la Liga, y lógicamente tengo que decir que esta octava edición ha tenido, digamos, los aditamentos que hemos siempre perseguido, ¿no?, desde claro. el inicio de esto. Primero, este, que fuera una Liga realmente competitiva, eh, que, la, que los estadios estuvieran con mucho público, ya sabemos que en el primer partido siempre hay menos gente, pero bueno, hemos podido jugar la mayoría de los segundos juegos este con canchas casi llenas, lo que nos satisface bastante y lógicamente el apoyo de tener una una cadena de televisión panregional que nos puede eh, llevar un poquito más allá de de una liga como las anteriores. Así que el balance es muy bueno. Este, hemos tenido un nuevo campeón, lógicamente hemos logrado también la realización de la copa intercontinental, cosa que también nos habíamos este, fijado allá por el año 2006, 2007 cuando empezamos a hablar de esta liga, y, y lógicamente también hemos conseguido eh, dar un premio en efectivo que este año se hizo por primera vez y que por supuesto los equipos están muy contentos con esta con esta nueva alternativa. Así que yo creo que El objetivo fundamental de la Liga de las Américas fue y lo sigue siendo potenciar las ligas nacionales y en virtud de eso, pues bueno, es lo que estamos realmente satisfechos de que no solamente la Liga de las Américas ha tenido éxito, sino que ha habido un crecimiento con digamos con respecto a las ligas nacionales, tanto la liga de Brasil como la de México, la de Colombia, eh, una una incipiente liga en Centroamérica, este digamos, que están siendo la Liga de Chile, eh, que finalmente se unió en una sola. Eh, bueno, eh, ya sabemos la, las ligas de Uruguay y Argentina que siempre han sido protagonistas en, en esta competencia, y la de Venezuela, que con sus problemas y y de fecha, y lo mismo que Puerto Rico, pues bueno, están mejorando y están en diálogo permanente con nosotros para tratar de, de modificar algunas cosas y, y cambiar las fechas, cambiar el sistema de competición. O sea, la Liga de las Américas nació para potenciar ligas nacionales y eso lo está logrando, y para mí eso es la satisfacción más grande. por claro, si claro. me recuerda Fabián que en algún momento lo hemos hablado, Este, la verdadera universidad del básquetbol de un país es su liga nacional y, sí, y hay alguna claro, duda bueno. que en la medida en que estas ligas se potencien y se jerarquicen vamos a tener mejores selecciones nacionales en el futuro Bueno, y ahora con la, con la obtención del título por parte de Bauru, este se viene como la última edición que Flamengo este, la Copa Intercontinental en juego en aquella oportunidad Flamengo albergó en el Maracanasiño Este, un estadio repleto una final hermosa contra el Maccabi este, fueron dos partidazos mucho mucho público cómo van a hacer ahora con Paolú que tiene una deficiencia de infraestructura no imagino yo que, que también eso ya ha sido tema de conversación Alberto no sí sí ya hemos conversado con la gente Paolú evidentemente en Paolú no se va a poder jugar ellos están evaluando la posibilidad de hacerlo en afuera en San Pablo claro un grupo de llevar 200 personas mira Mirapuera un estadio de 15.000 claro. es donde que necesitamos hacer un trabajo muy especial para interesar a todos los amantes del básquetbol de San Pablo y para ello creo que tenemos que eh, hacer alguna, alguna promoción especial este, para poder tener lleno completo en ese estadio, en San Pablo a la gente le gusta el básquetbol Es el estado de Brasil donde más básquetbol hay eh, sin lugar a dudas y creo que eh, si podemos ofrecer un espectáculo de jerarquía con esta copa este dependiendo también de quién será el campeón de Europa o quién vendrá a disputar la la, la, la copa con con baú este podamos tener un lleno completo de la cancha eh, claro creo que no hay otra alternativa no tenemos otra alternativa pero sí vamos a tener un apoyo bastante grande del club el club este se ha comprometido a hacer los máximos esfuerzos este para que la cancha esté llena jugar este con mucho público en en en septiembre a finales de septiembre octubre fecha que todavía no está definida claro claro imaginamos que que también es una preocupación porque precisamente el tema de la infraestructura es algo algo fundamental los objetivos inmediatos eh, a ver, en un momento era tener una cadena de televisión eh, firme, que apoye incondicional, se consigue El primero fue eh, Fox ahora DirecTV se pone eh, duro y se pone a la par con esta liga eh, de las Américas tiene, bueno regionalizada su señal eh, en diferentes países es una señal fuerte eh, sobre todo en Centroamérica Eh, o bueno, en el norte de, de, de América del Sur eh, y está bárbaro el segundo paso se consigue un, un premio en dinero 50.000 para el campeón 30.000 para el segundo 15.000 para los otros dos participantes para cada uno de los otros dos participantes ¿cuál sería el tercer paso o el tercer objetivo grande que tiene la, la Liga de las Américas por delante? el tercer desafío importante bien te pues, agradezco pues, pues, La pregunta, porque realmente este, nos estaba faltando algo, y es este, la comercialización. Eh, todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy ha sido a través de, digamos, la participación de los mejores equipos, bien competitivos, y una cadena pan regional, como tú dijiste, que está apostando seriamente a una competencia eh, continental que, que tenga un prestigio en el día de mañana y hemos firmado un contrato hasta el 2019 con la de o sea que la liga está sostenida está garantizada hasta el 2019 sin ningún tipo de dificultades pero la comercialización es una tarea pendiente eh, a fines de este año del año pasado perdón 2014 hemos logrado un acuerdo con una empresa comercializadora de eventos este de Brasil anteriormente habíamos hecho esto mismo con una empresa argentina llamada Suntras ahora estamos en contacto con esta gente, nosotros tan eh, tan ansiosos de que este, tengamos una comercializadora lo hemos logrado. Eh, claro, nosotros hemos logrado firmar un contrato, quizás tengamos algunos pequeños ingresos. ...de dinero en el principio... ...pero necesitamos que esta gente tenga suerte... ...y que consiga... ...algunos locos como nosotros... ...que piensen que, que esta competencia... ...va a tener un futuro muy importante... ...en, en los pocos años que resta... ...para su formación... Eh, ...definitiva... Eh, ...el contrato ya está firmado... Eh, ...la empresa ya está trabajando... ...y vamos a iniciar... ...durante este periodo... ...y hasta enero del 2016... ...cuando comience la, la liga del 2016... Una, fu una fuerte promoción del, del producto y tratar de conseguir este, auspiciadores importantes y esta gente ya está atrás de eso. Estamos trabajando en forma conjunta con Enjoy, eh, con Fioamérica y con la comercializadora para hacer un producto mejor y para poder este, conseguir algunos patrocinadores importantes que se arriesguen. A nosotros hasta ahora no lo habían logrado. Una vez conseguido eso, quizás la liga no solamente se mejoren en sus condiciones de todo tipo, sino que podamos ayudar a aquellos clubes este, que apuestan a ella este, de una manera diferente. Hasta ahora hemos los clubes al principio prácticamente bancaban la liga, eh, pagaban la primera la primera inscripción, después pagaban por hacer los cuadrangulares, después pagaban todos los que seguían los dos cuadrangulares, después pagaban también los que iban al final four hoy ya claro. eso no sucede solamente se paga la inscripción y el derecho de organizar el derecho de organizar es, es importante porque permite al equipo local este, arrimar este, algún dinero para además de que jugando eh, en casa siempre hay una posibilidad de seguir este, creo que eh, es importante que nosotros bajemos un poco esa esas exigencias a los clubes para tener más este, eh, más candidatos a la hora de organizar que nos aseguren una cancha llena, eh, no solamente para el segundo partido, sino también para el primero. Así que eh, estamos trabajando en eso y creemos que, que en un futuro no muy lejano lo vamos a conseguir. Bueno Alberto, buena noticia, buena noticia. Estando ahí en Río, este, en la cobertura del evento, eh, bueno, nos enteramos, mmm, nos vemos una nota de Mariano, y nos enteramos que Brasil este no estaba ahí eh, sin saber que, nos decía propio Rubén si por ser el país organizador de los próximos Juegos Olímpicos 2016 ya tenía el derecho ganado eh, al igual que el último campeón de Estados Unidos a participar del evento y no viajaba digamos a México para jugarse una clasificación o no iba con un equipo competitivo a México para jugarse una clasificación y ahora en las últimas horas parece ser que Eh, o ya está confirmado que Brasil tiene que ir a ganarse una plaza para poder jugar eh, en Río 2016, ¿es así otro Sí, mira eh, lo que es seguro que yo te puedo decir, yo no sé si si Brasil tenía que ir a ganarse una plaza en, en, en Monterrey lo que sí es seguro es que no tiene reglamentariamente hablando el derecho a participar en forma automática por el hecho de ser organizador de los juegos Eso está clarito en los reglamentos de FIFA desde hace ya bastante tiempo y, y, y desde Japón, si mal no me recuerdo, el Mundial de Japón ahí creo que se tomó esa decisión en el Congreso, no sé, estoy hablando del 2006. Y a partir de ahí los Juegos Olímpicos, digamos, el único que tenía automáticamente la clasificación era el campeón mundial. El resto tenían todos que conseguir eh, su clasificación. Y así ha sucedido hasta el día de hoy. Lo que sucede también es que... Eh, ...todo el mundo aspira a que Brasil esté como... ...como... ...claro no, no, que también, FIBA, FIBA también, ¿no? Si un evento en Brasil, sin Brasil compitiendo... ...pues para el básquetbol tampoco es bueno... ...lo que no. es que Brasil... Eh, ...no está dando muestras de... ...digamos de, de... responsabilidad, y seriedad a la hora de conducir... ...este destino del básquetbol de su país... ...y, y entonces eso es lo que un poquito ha salido a la palestra en los medios en los últimos días eh, porque hay unas declaraciones aparentemente de alguien de FIBA no sé, no sé cómo han ido esas declaraciones, pero de todas maneras hay unas declaraciones que, que ponen a, a Brasil como no clasificado y como que tiene que ir a clasificar yo digo sinceramente, a mí en, en la reunión de junio del, del Buró central de la FIBA no me gustaría que se tomara una decisión ahí <coughs> perdón porque si se toma la decisión ahí Entonces Brasil sí iría a los, a los juegos, pero iría, perdón, a Monterrey, pero con un equipo no, uh, no, no, no competitivo como a nosotros nos gustaría que fuera. Pero bueno, si es una decisión de Fifa otorgarle la plaza directamente en junio, pues tendremos a Brasil, lo tendremos igual, pero evidentemente no tendremos un equipo competitivo. Lo que eso, por supuesto, le daría la posibilidad a otro país para para para entrar en forma directa, ¿no es cierto? también importante eh, desde la óptica de nuestro continente o sea, yo como, claro. como sí. director sí. regional de FIBA sí. aquí en el continente americano lo que quiero es que hayan más países del continente y si Brasil está automáticamente clasificado, pues bueno habrán dos más, además de Estados Unidos y tendremos cuatro países del continente en los Juegos Olímpicos o sea, eso no es malo para mí lo que sí es que se caen un poco las expectativas del torneo de Monterrey nada más, pero bueno eso o sea, sea, Brasil claro. ir, o ir tiene o sea tiene que ir sí o sí al torneo Monterrey estando sí, hoy, el, hoy clasificado hasta, o no, hasta tiene junio que ir. Hasta julio, exactamente ahora en junio también el comité el consejo gurú central como se llama en, en, en, digamos en Fifa este va a, puede tomar una decisión puede tomar la decisión de que ya está clasificado y puede tomar la decisión de postergar esa decisión Y, y hacerlo para más adelante este, haciendo que Brasil vaya con un equipo realmente competitivo al torneo y te muestre una vez más su responsabilidad con respecto al básquetbol en el país o sea, ese a es ver, el, punto, el punto clave espérete, ¿Esto se hace porque Brasil parece no ser un país serio a la hora de organizar o, o es así y, y va a ser siempre así? porque hay una situación que es como un, como un gris No solamente para el equipo que tiene que ir a buscar la clasificación Como Brasil, en caso de que tenga que ir a buscarla o prepararse Sino también para los rivales Los rivales también juegan con otra mentalidad Sabiendo que va a estar un... No, seguro a, a Argentina no, seguro. Si no a Brasil, a Argentina le viene bárbaro hoy por hoy Porque no tenemos tan clara la posibilidad de clasificarnos Y no estando Estados Unidos Y no estando Brasil eh, Bueno, tenemos una esperanza más Ahora, si va a Brasil con todo su potencial o con un equipo intermedio, eh, ya es un competidor serio. Claro, claro que sí, claro que sí. No, Yo lo entiendo perfectamente. Este, lo que sucede es que, bueno, esto está puesto así en el reglamento de la FIBA por, por algún fundamento. Si Imagínate que hay muchísimos países este, en el mundo que pueden organizar los Juegos Olímpicos y no necesariamente tienen buen básquetbol en su país ya pasó con In con Inglaterra con Londres 2012 eh, sí, ellos tuvieron que hacer una serie de cosas porque no tenían eh, digamos Londres Inglaterra como tal no tenía posibilidades de tener un equipo bien competitivo entonces qué lo que hicieron ellos bueno juntaron tres o cuatro federaciones no recuerdo Escocia Irlanda y se reunieron y se unieron en una en una sola federación y por eso pudieron participar en consecuencia y tuvieron una muy buena actuación deportiva, o sea, lo que lo que nos llegó no de, de, de satisfacción también a nosotros, ¿no? Pero pero vuelvo y te digo eh, no está definido que el organizador de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, por darte un ejemplo, no sé, a lo mejor estoy hablando de una estupidez, pero bueno, cualquier país de nuestro continente, no sé, Guatemala, Bolivia, pueden ser organizadores de los Juegos Olímpicos, digamos, ¿no? No es real lo que estoy diciendo pero, sí, pero, sí, sí, se entiendo, ¿qué, se equipo entiendo. ¿Qué equipo van a poner a jugar? Ese es el problema Está bien, está bien, está bien Bueno, Alberto, esperaremos es un muchísimo el contacto eh, mucho, mucho, o sea, Mucha suerte para lo que viene Que es el, el sorteo Ojalá que, que salga todo muy bien Estaremos en contacto por estos temas Y por alguna cuestión más que, que tengamos ganas De trasladar de la mina a nuestra vez Un abrazo enorme, Con ¿eh? con mucho gusto gracias chao todos bueno Alberto García PTT eh, Mendozael eh, secretario general de Fioamérica contándonos un poquito acerca de una situación que no termina de estar clara eh, y que habrá que esperar eh, por saber si Brasil ya está clasificado o no para los próximos dos Juegos Olímpicos y en realidad lo que estamos buscando es saber si Brasil va a ser rival o no de Argentina en Monterrey, es lo más importante, eh, y, y porque tiene un gran equipo y porque hoy por hoy está un paso adelante de nosotros y sería un rival menos y una esperanza más para la selección argentina. ¡Nos vamos! Ponemos punto final.